ecos del pasado Qué metáfora, el mundo se está hundiendo un poco y el próximo viernes hará 106 años que partió de su puerto de su lugar de partida en Southampton, en Reino Unido el Titanic y pasaron muchas cosas extrañas vamos a conocer hoy con Laura Falcó en los ecos del pasado. Laura Falcó, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones, eh, 106 años en de el momento en el que partió el Titanic con miles de gente personas, era un auténtico hotel. Eh, la verdad es que era espectacular el Titanic. La verdad es que pasan los años y yo creo que nos sigue fascinando Ese barco que por un lado pues era la verdad para su tiempo una auténtica odisea, un auténtico adelanto, pero también nos sigue fascinando todos los misterios que envuelven a lo que ocurrió con el Titanic y a muchas coincidencias muy curiosas que hoy hablaremos. Sí. Podemos hablar de, de mil cosas, de mil circunstancias, de mil premoniciones, porque mucha gente se ha preguntado si estaba escrito, si estaba previsto en la mente de alguien, si había escrito, si había predicho algo sobre lo que iba a ocurrir la caída verdaderamente importante de ese hotel con miles de personas a bordo hubo muchas, muchos vaticinios, pero primero recordemos un poco que era el titán sí. era un transatlántico enorme, disponía tres de tres mil camas, no era menos. Y sus suites de lujo disponían de semejante espacio, de, que incluso tenían puestonas para poder pasear de forma privada. Era de estilo isabelino y los muebles eran también todos antiguos, barrocos, de estilo holandés antiguo. O sea, vamos, un lujo de detalles. A, Tenía ahora mismo nación. ahora mismo cuando hablamos de cruceros y eso, pensamos en los camarotes, los camarotes, eh, son que enanos. son muchos, pero son enanos, eh, son claustropólicos. Salvo las suites, que hablamos claro. muy poquitas por crucero, o de cruceros de super lujo, los camarotes, los camarotes ...son enanos ahora, antiguamente eran muy grandes... ...y este, el Titanic, eran muy grandes... ...cada camarote, cada habitación... ...efectivamente... ...bueno, salvo las de tercera claro. clase, evidentemente... Sí, sí, sí. ...pero las normales, las que llevaban el 80% diría yo del pasaje... ...eran bastante grandes... ...de hecho, pensemos que era un barco que tenía gimnasio... ...pista de squash, baños turcos, piscina salones, bibliotecas, salones de baile, despachos privados, o sea, era un auténtico lujo de barco. Y, como decíamos eh, cuando hemos empezado el programa, partió un miércoles diez de abril de mil novecientos doce de Samhampton. Eh, tenía 904 tripulantes, 397 eran oficiales, más 1.500 pasajeros, o sea, un auténtico coloso en marcha. Y además un barco que se autodenominó indestructible, con todo lo que eso acarrea también eh, quizás de chulería y de, y de ostentación, ¿no? Y ahora de decirlo y luego sabemos eh, la historia lo que pasó, eh, fíjate, indestructible, pues se hundió entero. Pues hablamos de tres días después, hablamos eh, del de día catorce de abril, domingo catorce de abril, a las diez y media, el capitán Edward J. Smith asiste a un servicio religioso, celebrando además por la tarde en el restaurante que iba a ser su último viaje y sobre las nueve de la noche, cuando se retira, le dice al segundo oficial de a bordo, a Charles H. Lightwater, eh, que bueno, vigila las incidencias meteorológicas, ...y que si pasa cualquier cosa, pues que le avisen de inmediato. No adopta ninguna medida adicional y eso que sabe que está por una zona de bancos de hielo... ...que durante los 30 últimos años había eh, cobrado nada menos que 17, perdona, 19 barcos la zona. El caso es que bueno la confianza de él y de todo el pasaje era enorme. Todos pensaban que aquello era absolutamente indestructible. Y sin embargo, como decimos eh, se hundió con todas esas eh, personas, el cine lo ha reflejado en muchas ocasiones, pero ese capitán parece que la confianza que tenía tan extraordinaria en su barco le traicionó un poquito, ¿eh? La pregunta real es si estaba escrito semejante desastre. Claro, y, pues, es que, y, y decíamos, parece que, sí, parece que sí. claro, como decíamos antes, hay muchos atisbos, muchas predicciones sobre lo que ocurrió parece mentira que muy poca gente se percatara de ello. Y empezamos por el escritor Morgan Robertson, que publicó una novela en mil y ocho titulada The Wreck of the Titan, o sea, nada menos que El hundimiento del titán. Este escritor eh, decía que estaba inspirado por un espíritu y que solía escribir en estados de semitrance. De hecho, eh, bueno, nunca pasó de ser un mediocre escritor. Sin embargo, la relevancia de su novela, evidentemente, eh, estriba sobre todo de las coincidencias con la tragedia de este gran barco. La novela refleja el hundimiento de un transatlántico en esas mismas aguas con características muy parecidas, la verdad. Así que eh, esa fue la primera, co la primera cosa que nos llama la atención, porque además en ese caso es el barco que él plantea, que se llama Titán, también muy parecido al nombre, uh -huh. también se hunde tras chocar con un iceberg. Es decir, eh, ¿en casualidad. Ya lo, dudamos, no creones, ya. Eh, lo dudamos, eh, pero no fue la única permonición que se hizo sobre esa circunstancia. Mira, hubo videntes, astrólogos. Uh, hay, por ejemplo, eh, un apartado del libro que, del que estábamos hablando que dice exactamente, un titán del mar, un coloso, se hundirá en las aguas heladas del Atlántico Norte. Imagínate, el Tanic aún no había sido ni votado, ¿no? Pero, bueno, podemos seguir con más casualidades y con más cosas que llaman muchísimo eh, la atención. Eh, mira, en 1880 se publicó un cuento eh, en la... ...un Mail Gazette llamado Futility, donde se recreaba el hipotético hundimiento de un lujo transatlántico en el Atlántico Norte. En 1892 eh, se volvía a narrar otra historia parecida de un colosal hundimiento, que además en este caso daban incluso fecha, decían que era en 1910. Bueno, eh, hay tantísimas, tantísimas eh, premoniciones sobre el barco que parece mentira que nadie prestara ni la más mínima, se eh, fijaran mínimamente en ellas. Y sin embargo, eh, seguramente las descubrimos eh, después, eh, eh, todos eh, sabían eh, estaba escrito, pero no todos eh, percibían que ese barco, ojo, lo que nos has eh, relatado, el Titán se llamó, bastante parecido sí. en esa novela a lo que después era uh -huh. el Titán. Pero pensemos, y para mí quizás la, la, una de las casualidades más llamativas es este escritor de la historia corta de 1892, sí. este hombre él mismo decía que iba a morir en ese barco, estaba segurísimo de que eh, se, se iba a morir ahogado en mitad del mar, y de hecho incluso llegó a hacer una especie como de representación de ese, de ese relato corto, donde él mismo se puso como protagonista eh, y, y como que moría durante el hundimiento, imagínate. Este hombre, su propia muerte. ¿eh? Efectivamente, este hombre llegó a, incluso a consultar especialistas en adivinación, Eh, y, y hay un tal Cheiro eh, que fue un adivino de la época que le advirtió pocos meses antes de embarcar que veía un gran peligro para él en el mar pero aún y así él decidió ir en busca de su destino y embarcó en el barco y no le pasó como se dice que le pasó a mucha gente eh, se dice, no sé hasta qué punto es verdad pero que tuvieron eh, presentimientos intuiciones de que algo podía ocurrir y al final no se subieron a ese barco hubo bastantes personas que hicieron eso y, y bueno, ahora contaremos algunos casos eh, de ello, por ejemplo. De hecho, fíjate que el profesor Ian Stevenson hizo una especie de recolecta de todos estos testimonios, exactamente de 19 pasajeros que tuvieron experiencias extrasensoriales, personas que tuvieron sueños premonitorios en torno al hundimiento del Transatlántico. Por ejemplo, Colin eh, Colin McDo, eh rechazó el puesto de ingeniero a bordo del Titanic ya que decía tener un mal presentimiento ...sobre el barco, la corazonada de hecho le salvó la vida. De hecho, Colin mcdonald eh, rechazó el puesto de ingeniero... ...a bordo del Titanic, ya que tenía un mal presentimiento... ...sobre el barco, su corazonada de hecho le salvó la vida... ...tengamos claro que su sustituto su sustitu murió en el naufragio. Eh, tenemos por ejemplo también otro hombre de negocios... ...un londinense, eh, J. C eh, Conan Middleton. Este hombre narró a la Society Psych Psychical Research... Eh, cómo iba a ser la tragedia días antes de que el barco saliera a la mar. Trató de anular su pasaje, pero no pudo. Eh, pero días antes de que zarpara el barco, se le comunicaba que podía anular si quería y, de hecho, anuló y no viajó con el barco. Pero hay más casos. Por ejemplo, uno de los mecenas de la naviera, el banquero eh, J. Pierre Mont Morgan, anuló su pasaje en el viaje inaugural debido a una extraña manía supersticiosa que tuvo poco antes de zarpar. O, por ejemplo, el presidente de la Harlan and Wolf, Lord Greer, también se ausentó inesperadamente en el, en el viaje de, sin motivo aparente. Y quizás el caso más curioso es el del matrimonio millonario, los eh, van Breit, eh, que decidieron a última hora no viajar a borde del, bu del buque, pero fue tal la premura con la que salieron del barco que, de hecho... Todos sus sirvientes se quedaron a bordo. O sea que, vamos, eso le llamo yo tener mala, mala leche, porque o sea, tú te sales del barco porque tienes una premonición y dejas a toda, a todo, a toda la gente que te atiende ahí a, a que muera. Sí, sí, pero sí. Pero bueno. eh, Pero seguramente es que igual ni ellos mismos confiaban en esa premonición. Algo les hacía eh, salir... Eh, irse eh, a tierra otra vez, en volver eh, por donde habían entrado, pero sin embargo, ni ellos mismos sabían exactamente a qué se debía. Pero no es la única vez que ha ocurrido. Este tipo de municiones han existido en más ocasiones. Eh, es, es como difícil, si eh. la mente humana percibiera eh, las desgracias. Pero lo más curioso quizás de todo, para mí, del Titanic es una pasajera. Mm. Y hablábamos en este caso de. La camarera Violet, del Titanic. Efectivamente, de Violet Constance Jessop. Esta mujer. Eh, que realmente tiene una vida de novela no solamente sobrevivió a un hundimiento, sobrevivió a tres, que se dice pronto. A los eh, mujer, más importantes eh, transatlánticos de la época, ¿eh? Los esta es mujer que... sobrevivió al Olympic, sobrevivió mm. al Titanic y sobrevivió al Britannic. Tres naufragios los cuales ella estuvo como pasajera, o como, bueno, en este caso más que pasajera, ella eh, era parte de la tripulación. Yo, Esta mujer llegaron a darle un sobrenombre, que era Miss Inundible. Yo le daría otro, quizás Miss Gaffe. porque, claro, como porque bien parece sabemos, que estaba en todo ¿no? claro, Como bien sabemos, los gafes eh, muchas veces afectan a otras personas, pero ellos se salvan. Y es el caso de esta mujer. Esta mujer en los tres naufragios, a ella no le pasa nada. Empieza en el Olympic en 1911. Empieza como azafata para un buque de la White Star, que era el Olympic precisamente... Y cuando estaba a bordo, el 20 de septiembre de 1911, partió también de Southampton, igual que, que el Titanic, y chocó con un buque de guerra. En este caso no hubo víctimas mortales, aunque el barco quedó destrozado y tuvieron que volver a puerto. ¿Casualidad? Pues no lo sé, pero también hay otra casualidad curiosa, y es que el capitán de ese mítico barco fue precisamente Edward John Smith, quien años más tarde, precisamente, llevaría también el Titanic, que otra casualidad más extraña. Desde luego que sí, fíjase. Bueno, pues esta mujer no contenta con hundir un barco, se sube a otro, que es el Titanic. Uh -huh. En este caso también iba como azafata, como camarera a bordo, y de hecho fue de las primeras en, en salvar la vida, porque eh, se les pidió a las camareras que subieran a cubierta y que dieran un ejemplo al pasaje de cómo tenían que proceder. Así que subió en el bote exactamente en el número 16, y de hecho subió no solo ella, sino que le dieron a un bebé para que cuidara hasta que llegó pues eh, al Carpatia que como bien sabemos fue un barco que salvó casi a todo el mundo eh, pero bueno, esta mujer nuevamente embarcó en un tercer barco, hablamos del Britannic y fue durante la primera guerra mundial Jesop sirvió de azafata de la Cruz Roja británica y la mañana del 21 de noviembre de 1916 estaba a bordo del Britannic cuando este barco fue hundido en el mar Egeo debido a una explosión inexplicable, bueno pues nuevamente esta mujer eh, sobrevivió sin rasgo sin, perdón, sin rasguño, sin daño alguno Eh, bueno, pues por eso decimos que el Titanic tiene una historia extraña detrás de él y, y, y varias eh, incógnitas e, irresolubles que yo creo que nunca ni con los años lograremos eh, resolver. Fíjate, la historia de esta mujer, todas las historias son apasionantes, enigmáticas, pero la historia de esta mujer que estuviera en los eh, tres... Eh... En las tres grandes eh, tragedias en del mar de la época, en tres hay eh, grandes eh, transatlánticos, el más grande de todos ellos, por supuesto, el Titanic, pero estuvo también el Británic, estuvo también en el Olympic, parecía que allá donde se subía pasaba algo, algo terrible, pero a ella no le pasaba, es lo hecho... llamativo, ¿eh? No, no, de hecho en la historia hay unos cuantos casos de estos que llamamos sincronicidades, pero que yo eh, llamaría gafes, o sea, de hecho en el libro que escribió Josep Uruguijarro de sincronicidades hay un par de casos precisamente de ese tipo de personajes, gente que cada vez que se ha subido a un medio de transporte ha ocasionado, eh, bueno, ha ocasionado, a ver, la pobre persona no, no ha ocasionado Elliot nada dice, físicamente, sí, sí. pero ha pasado algo grave y a ella no le ha pasado nada, con lo cual pues hace pensar realmente que es esa figura del gafe, ¿no? Eh, bueno Esta chica, pues probablemente era uno de ellos. Fíjate, me estoy acordando, en clave humorística, por supuesto, esa serie de televisión que se emitía hace unos años, ese personaje, Steve que el que decía, he sido yo, he sido yo. Bueno, pues, eh, pues más o menos eso de esta mujer, ¿no? Efectivamente, es un poco lo mismo, sí, sí. Son esas personas que no se sabe por qué, eh, a su alrededor siempre ocurren catástrofes, pero a ellas no les pasa nada. Laura, El próximo jueves por la noche, a la una, a las doce en la comunidad de Canaria, abre sus puertas nuevamente aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible. ¿A dónde nos vais a proponer ir? En bueno, este esta paseo? semana vamos a un sitio donde yo tenía muchísimas ganas de ir. Es un sitio increíble, precioso. Hablamos del salto de Tequendama, un lugar eh, único en el mundo, inigualable, un antiguo hotel. ...que ahora pues es museo... ...que estuvo muchos años abandonado y desgraciadamente un enclave donde la gente le gustaba o, o tenía la mala costumbre de suicidarse porque hablamos de una de las cataratas más bellas y más profundas del mundo y donde es más complicado recuperar los cuerpos así que aquellos que queráis, ya lo sabéis el jueves, el salto de Tequendama en el Colegio Invisible eh, Aquí en Mundo Acero, el Colegio Invisible a la una de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canaria a la una de la madrugada, de una a dos, el Colegio Invisible con Laura Falco con Lorenzo Fernández viajando a lugares este apasionante también. Eh, estamos eh, viviendo, Laura, momentos eh, complicados. Eh, mo mucha gente nos eh, pregunta, bueno, ¿cómo lo está viviendo el confinamiento la gente de vuestro equipo? Eh, ¿Cómo estás viviendo este tiempo que no pensábamos que se iba a vivir? Pues bueno, es un tiempo extraño, ¿no? Es un tiempo donde muchas cosas que harías desplazándote las tienes que hacer desde casa, conectándote pues a través de Skype, conectándote a través de las redes, eh, de teléfonos, grabando cosas que normalmente grabarías en estudio. Es curioso, pero bueno, no queda otra. Y es por el bien de todos, así que quedaros en casa. Por supuesto, y eso lo hacemos, eh, y eso insistimos eh, mucho a la gente. Y sobre todo un poco, eh, las muchas eh, lecturas, eh, son lecturas a posteriori, pero una de las lecturas que se puede la carga de todo esto es que de un momento a otro la vida puede cambiar, hay que aprovechar el presente, todos aquellos sueños que tengamos los tenemos que realizar en el mismo momento de pensarlos, no tenemos hay, que dejar pasar el tiempo porque puede pasar algo como esto el presente es muy importante y ojalá una de las cosas, una de las lecturas una de las, de los aprendizajes hay, que tenemos que tomar a este confinamiento que estamos viviendo, es que hay que hacer las cosas y no esperar eh, por las cosas que nos decidamos eh, el, futuro, el futuro puede ser negro y se ha convertido un poquito negro. El mundo se ha convertido Laura, un poco en un Titanic un poco, ¿eh? Un poco, sí, desde luego El Titanic, el próximo viernes 106 años en de su partida en Southampton 106 años de una de las eh, catástrofes más importantes de la historia de la humanidad y que hemos eh, recuperado esta noche en en del pasado con Laura Falcó Lara. Laura, nos escuchamos en siete días Perfecto, buenas noches a todos